Segundo libro de Crónicas, capítulo 30 Envió después e z e q u í a s por todo Israel y Judá, y escribió cartas a e f r a í n y a Manasés, para que viniesen a j e r u s a l é n a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en j e r u s a l é n para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, Por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en j e r u s a l é n Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde b e r s e b a hasta Adam, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en j e r u s a l é n Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado y decían, Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, Que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por tierra de e f r a í n y Manasés hasta Zabulón, Mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de s á b u l o n se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en j e r u s a l é n quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, Conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de e f r a í n y Manasés, y de i s a a c a r y s a b u l ó n No se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas e z e q u í a s oró por ellos, diciendo: Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a e z e q u í a s y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en j e r u s a l é n celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló e z e q u í a s al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días, y la celebraron otros siete días con alegría. Porque e z e q u í a s rey de Judá, había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en j e r u s a l é n porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en j e r u s a l é n Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, Bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo.